Amables docentes, algunos maometanos sueñan con una federación de estados árabes como un objetivo para el próximo futuro. Pero para definir al Islam, como hemos dicho ya en otras pláticas, la expresión más sencilla y más elocuente sería la de partido de Dios o pueblo de Dios. Y entonces tendríamos que añadir que esta comunidad islámica encuentra en el Corán cierto número de directrices o principios de conducta que hemos venido analizando, pero reconocer que también deja a los creyentes gran parte de las iniciativas. Porque en sí mismo el Corán constituye todo un mundo, toda otra dimensión porque ha sido la fuente de reflexiones y meditaciones durante siglos y en los países más variados de nuestro planeta y esto no es más que una pequeña parte de todo lo que podría decirse en cuanto al Corán y en cuanto al Islam el lector del Corán debe aprender a sumergirse en el texto mismo, para comprender y descubrir en él una doctrina que profesan actualmente centenares de millones de personas en este mundo nuestro. Son, desde el punto de vista de la humanidad, nuestros hermanos. Aunque sus convicciones sean distintas, merecen nuestro respeto, ...y la defensa de sus lógicos derechos. Quizás el conocer las afirmaciones del Islam... ...ayude a cada uno a conocerse mejor a sí mismo... ...a darse cuenta de las cosas que compartimos... ...y de las cosas en que no estamos de acuerdo. Y ahora para satisfacer la curiosidad intelectual... O espiritual de nuestros oyentes quisiéramos leerles algunos pasajes del corán solo para que comprendan mejor la naturaleza de este libro y también sin subestimar a nuestros amigos del islam descubrir algunos de sus secretos algunas de sus convicciones más notables Leemos en la Sura 1, el exordio, que dice así. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira ni de los extraviados. Esta es la escritura y quiero aclararles que antes de cada sura hay una expresión que dice en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Y repito, esta es la escritura, exenta de dudas como dirección para los temerosos de Dios, que creen en lo oculto, que hacen la sala y dan limosna de lo que les hemos proveído, creen en en lo que se te ha revelado a ti y antes de ti, y están convencidos de la otra vida. Estos son los dirigidos por su Señor, y esos los que prosperarán. Da lo mismo que adviertas o no a los infieles, no creen. Dios ha sellado sus corazones y oídos. Una venda cubre sus ojos y tendrá un castigo terrible. Hay entre los hombres quienes dicen creemos en Dios y en el último día, pero no creen. Tratan de engañar a Dios y a los que creen, pero sin darse cuenta solo se engañan a sí mismos. Les recuerdo, amables oyentes, estamos leyendo el Corán en la Sura 2. Describiendo a los infieles continúa diciendo sus corazones están enfermos. Y Dios les ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Y hacemos aquí un paréntesis en esta lectura del Corán para hacerles notar algunas semejanzas con la Biblia. Por ejemplo, en esta Sura 2 leemos, da lo mismo que adviertas o no a los infieles, no creen. Dios ha sellado sus corazones y oídos. Una venda cubre sus ojos y tendrán un castigo terrible. Hay una semejanza y una diferencia también con un pasaje de la Biblia. Si bien es cierto que la Biblia dice que muchas veces Dios es el que ciega el entendimiento de aquellos que no quieren creer, También hay un pasaje muy similar que dice otra cosa. En la segunda epístola a los Corintios de la Biblia, el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, dice el versículo 3 y el 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Cegó el entendimiento de los incrédulos. En este caso, la Biblia se refiere a Satanás como el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego continúa diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como ustedes ven, hay aproximaciones, hay semejanzas, hay diferencias y hay algunas contradicciones pero de todos modos es interesante el objetivo espiritual que plantea el corán más adelante en esta misma sura 2 dice cómo podéis no creer en dios siendo así que os dio la vida cuando aún no existíais que os hará morir y os volverá la vida después de lo cual seréis devueltos a él y Hay inquietudes muy profundas, amables oyentes, y nosotros estamos dedicando estas pláticas a los cristianos y a los musulmanes. Y lo hacemos con todo cariño, porque no solo queremos descubrir los puntos de contacto, sino señalar la importancia del amor de Dios hacia los hombres, y su búsqueda de comunión con cada ser humano para ofrecerle el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas a través del Señor Jesucristo, a quien nosotros consideramos nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Señor. Y continuaremos otro día porque ya venció nuestro tiempo, amables oyentes.